Por una ciudad mejor. Una realización nacional. No quiere esto, no quiere, quiere la paz. Jackie y aquí, parque. Y aquí No, todavía ¿Dónde está Billy? ¿Dónde anda Billy? Bueno, lo perdí Yo y aquí que hasta la una de la mañana ah, ahora sí Día miércoles hoy va a estar A vía telefónica Uy, hay vasos en esta radio Maravilloso Hoy va a estar por teléfono Luciano Redigonda Hablando no sé de qué Yo le iba a preguntar por el final de Smallville Por ejemplo, Billy Somebody save me oh, no. Me encanta el tema el tema sí creo que lo pasamos el año pasado o el, el primer año de Solki en algún momento era una banda una banda llamada Zero Seven creo no o Zero, algo así lo, lo que más me cae simpático y que habían hecho el tema te termino de contar este sí. pequeño historia y habían hecho el tema basados en Elevation de Renota Yo dije que era YouTube, dijeron siempre... Que vamos a pensé... hacer un cover de, de YouTube y después dijeron, no, porque a mí molé la letra, que a mí molé esto, que a mí molé lo otro. Y el tema que arrancó como un cover de Elevation terminó siendo el tema principal de Smallville. Que terminó ayer la temporada. Tom. Apareció apareció Bizarro Superman. Al no, final. yo quiero este. Bueno, agarra lo que quieras. Para. ¿Qué vas a decir? Eh, ¿Me podés contextualizar o no? ¿De qué? <risa> Porque yo iba a decir algo Respecto a un No, concepto? no sé Y ahora perdí el contexto Y perdí lo que tenía que decir eh, No, yo lo que iba a contar Dale Ah Dice el espacio ah, Sí eh, Sobre Apuestas en internet ah, A ver Sí Está lleno todo el mundo Postueta. alguna vez siempre te aparece que, te, que aparece, y decí, te, te regalan 10 dólares y vos decís ah qué ah, hago sí. le doy mi número de tarjeta de crédito por esos 10 dólares me van a afalar todo lo que tengo y si a lo mejor te, en tu vida tenés menos de 10 dólares y sabes que no tenés 10 dólares y no va a tener nunca aceptar hay gente que juega al póker sí. online mucha gente que juega al póker online y que se cree que juega bien al póker porque claro nadie le ve la cara la, la famosa cara de póker Nadie te la ve Luego sea, no... hace todo tipo de señas y Están está enfrente a la, a la pantalla Y nada Después cuando te toca jugar con personas reales Te calan como loco A mí me molesta de los torneos de póker eso de ESPN Sí Están los tarados con Antiojeto El otro con gol sí, sí, sí. Me parece una guasada. Sí, porque pero Se me parece de mal gusto versión, Sí, es de o, mal gusto Pero no tendría que ser re antideportivo Si eso fuera un deporte An Anti, no sé sí. Antiguo. Es como jugar con, nada, con lo que jugaba Davis, ¿te acordás? ¿Qué? esa Esas, esas ojeras, no, eso, unas antiparras locas O como quien ah. el de básquet también, que no es grande, ¿no? ¿cómo se llama? Obras De los es grandes de los, de los gran. gran. sí. Bueno, volvamos a las apuestas en internet Dale, volvá Porque vamos a relacionarlo con algo de lo que tiene que ver Sol, ¿no? Que es la música, la el rock independiente. Internet y rock independiente. Ah, ¿sí? ¿Y de eso se ejes? trata. Ay, claro, los dos... Donde la gente me pregunta en la calle de qué trata Jorge Park Internet y música. Internet y música, sí. Hay una página que es www.mediapredict.com, ¿sí? Mediapredict.com, donde vos lo que haces es comprar acciones, ¿sí? Uh -huh. compras eh, lo que sería... Yo qué sé, sería el equivalente al, al mercado a futuro, ¿sí? el mercado a futuro, Claro, como, como el dólar a futuro. En el 2008, como... el dólar en junio lo compro a 2.20, 3.20. Bueno, claro, que en realidad, claro, el mercado futuro yo no sé bien cómo funciona, pero es una cosa medio extraña, donde no. vos lo que estás comprando es el futuro de las cosas, ¿sí? Son no, cosas que todavía no, no existen. No, vos compras el dólar a un precio que todavía no tiene y suponés que va a tener en ese entonces para que después, en ese entonces, si vos lo compraste a 3.20 y el dólar extrae a 3.40, se negocio. Sí, pero no, no tiene nada que ver con eso. Sí, resiste. No, no, no, no, es, no es así. Te aseguro que no es así. Pero bueno, no importa. El juego este... Yo recé... Vos bueno, lo que haces es comprar acciones a futuro de bandas. ¿sí? Bandas que no tienen contrato. Sí, que todavía no, no firmaron con ninguna discográfica. Uh -huh. Y las bandas estas son el top 10. ¿sí? Las 10 bandas más populares de MySpace. Sí, de www.mySpace.com. Que es el... El lugar ese donde están prácticamente todas las bandas del universo y todas las personas No sé por qué Arrancó así porque te dejaban subir canciones Entonces todas las bandas empezaron a tener su lugarcito Y empezaban a estrenar los temas por ahí Bandas desconocidas Y después todo el mundo se empezó a meter ¿qué que escucha Nacho Claro Y ahora es el, digamos, el social network El, el, el, el sitio social más, más popular de, de todo el mundo en realidad Entonces, tenés seguridad, el top de ¿sí? seguridad. Obvio. Uf, bueno, no, ¿Lo ves? no ¿No me lo creés? ¿Sí? Buscalo en internet. No, no, no, obvio, la tenés que está ahí te... abierta enfrente tuyo. ¿Qué me va a decir internet? Sí, te va a decir ¿Me que me va que a sí? batir lo mismo. A sí, poco? claro. Y sí, si la cosa que tiro yo me la dice internet. Bueno, entonces, ¿Tú tenés el top ten de cosas al oído de noche? Sí. Tengo prendida y me, me, me Baja, manda mensajes. Qué lindo día! Bájame todo, bájame oh, todo, bájame todo." Sensual. Sí, pero con esa voz de traba, ¿no? Cada uno tiene pues Entonces, para mí los menos todos la tienen grande. ¿Sí? Ojalá. No sé. Se lo merece. Ojalá, ¿Por qué no? Es peor, es más difícil de esconder. Obvio, de una... Ah, ¿qué, qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Si fuera heterosexual, ¿qué, qué poronga que tenga? <risa> ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, <risa> ni la quiero ni ver. <risa> Deben ser pisconascos, semejante Se sentirá más cuando se le... Bueno, basta de travesti Volvamos al tema Te preocupo El tema es El top ten, ¿sí? De MySpace ¿sí? No. Las 10 bandas más populares Pero que todavía no tienen contrato ¿Sí? Entonces vos Lo que haces es invertir En una de esas bandas ¿Y ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe qué? ¿Cuál es el top ten de bandas? Que existe de acuerdo a las visitas, sí porque MySpace te pero lleva vos lo podés la cuenta ver, de las visitas. Vos lo podés ver. Vos podés ver y vos podés escuchar las bandas. ¿sí? Está bien, vos pero... escuchás las bandas, escuchás las 10 bandas más populares. Le apostás a una, decís vos. Le apostás a una, en realidad no apostás. Invertís. Vos compra... Invertís, exacto. Pero compras qué? Un porcentaje. Invertís, claro, no, no, no. Vos lo que haces es invertir, vos pagás, por ejemplo, lo que vale el, el precio de mercado, ¿sí? Que se divide entre esas 10 bandas. ¿sí? Ajá. Tiene precio de mercado. Vos Ponés. pagás eso si esa banda la contrata una discográfica con una fecha tope, ¿sí? Ahora, sí. el que está eh, en, en vigencia ahora vence en septiembre, ¿sí? Si esa banda la contrata una discográfica antes de septiembre, sí. automáticamente tu dinero se transforma en 100 dólares, ¿sí? Tu dinero. Lo que vos pagaste, ¿sí? Por eso, si las bandas... ¿Pero es lo que pone Y depende, porque está dividido entre esas 10 bandas, ¿sí? Mm. Hay bandas que pagan menos, hay bandas que pagan más. Las que mejor posicionadas están, pagan menos, está obviamente. Bien. Sí, sí, sí. Así es el mundo de las apuestas. El mundo de las apuestas, claro. Así que está bueno. Vos a lo mejor pagás, no sé, 3, 4 dólares y te las jugás mucho y a lo mejor te haces 100. Está bueno. Pero a, ponen, a quién le ponen la plata, no entiendo. Vos le ponen la plata a la banda. Pero ¿y se Ah, no, claro. no, la no. Le... No, la página. Ah. mediapredict.com, No, sí, la banda no Yo diría un que vos ayudabas a algo. No, bueno no a nada. Como ayudas te ayudás que... a vos mismo y en todo caso, si perdés, ayudas a la gente de MediaPredict. Ah, esos son los beneficiados. No, sí, obvio. Vos, o... no, esto es un, es un juego. Estoy de apuestas. Donde vos vas, decís, no, para mí esta banda, esta banda, yo le tengo fe que va. A... Bueno. Así que estuvimos escuchando las 10 bandas y ahí está la, ahí caímos de toda la hubiéramos estado por ahí de toda la caterna de porquería inmunda que realmente ustedes no se dan no, no se no de creer, las bandas no inmundas espantosas la a todas que a lo mejor mías. sí que a lo mejor tienen Éxito. no sé 20.0 mil visitas o decir cómo puede haber 20.0 mil tipos que escucharon esta mierda y los hay entonces de todas esas elegimos las más la más pasable la la Dios, más pasada para la más Dio para una, que voy a decir, bueno, ¿qué, ¡Oh! ¿qué está esta del ranking? Muy así, de Es la más popular esta. Ah. Mira, vos te quejas de el... Casi 400.000 personas visitaron la página y escucharon algunos de los temas. Está bien. Y una locura. Para mí es una locura. Una banda que no tiene contrato y 400.000 personas lo escuchen, esto lo firman seguro. Ay. Se llaman Medic Droids, ¿sí? Son los druidas médicos y el tema se llama, que up? With the Joneses. Así que vamos a escuchar a la banda que nosotros le apostamos. ¿sí? Vale 7 dólares. Invertimos siete. los 7 dólares. Así que eh, vamos a pasarlo de aquí a fin de año todo el tiempo. A ver si consiguen contrato Medic Droids haciendo Keeping Up With the Joneses. www.mediapredict.com. Si quieren, vayan y apuesten por alguno. Shalgi, shalgi, palki, vamos a bailar ritmo fatal de Cholki, cholki, shalgi, shalgi, shalgi, shalgi, palki, vamos a bailar ritmo fatal de shalgi, shalgi, shalgi, deja te viendo Mira tus pies en el piso, tu baile es cualquiera Sube bien esa radio déjate llevar Vamos a bailar ritmo fatal de shalgi, shalgi, shalgi, shalgi, palki, palki, palki Vamos a bailar, ritmo ne veces soñaron con este aire de radio y déjate llevar. Vamos a bailar, fatal, Vamos a bailar, esa película esta buena. Tra trabaja Halle Berry. La pegan uno. Ay, es estreno hoy. Hoy estreno. Hoy es estreno. ¿Quién lo dice? No va. En realidad sí hoy. porque ya estamos en jueves. En algunos lugares son los miércoles los días de estreno. ¿Sí? Sí. ¿A dónde? ¿En Pero en puede México. ir cualquiera. Ah, México. ¿Qué? pensé que estaba diciendo en algunos cines no no no en algunos países y sí porque hay una canción de... y antes cuando no, salían no, no te cuento por qué cuando Ay. había cuando salían sí. discos y la gente compraba discos no. había fechas de lanzamiento de discos también entonces verdad, en Argentina no. eran los jueves los jueves salían los discos ah en serio sí y, no, y en Estados Unidos creo que eran los martes porque una cosa así había como dos días de diferencia Y a veces decía oh, mirá, la misma semana en Argentina Uf. que allá, me lo recompro y, y ahora te... sale en internet Y ahora te lo bajás no sé dos me... meses antes de que aparezca el disco y ya lo tenés en tu casa Y parte todavía dicen, no, cuadradito. va a salir, va a salir y todo el mundo lo tiene, va a, no, va a salir próximamente ¿Para qué hacemos? No lo sé Pero vamos a escuchar los estrenos, vamos con el primero, hay cuatro para hoy Pero vamos a escuchar tres más. Querido director, soy el asesino de los dos adolescentes. Listo, la película? No, porque bueno, sabes quién es el que. Esa es una carta que manda él. Sí, es el asesino del zodiaco. este mensaje cifrado, caballeros del zodiaco. este criptograma empezará la Un asesino caballeros. Ojo. Mientras Ojo. las agencias federales no han sido capaces de... ¡Ay, joder, hombre! Dibujante sí lo ha logrado. Un dibujante oh. ¿no? Los dibujantes tienen el, el, el cerebro no le... más desarrollado, claro, que el resto de los humanos Como Constanza Exactamente. Exactamente Toda esa gente, vos los ves... Te dibujan en vector en un No ratito. parece, pero son más inteligentes que vos, porque piensan en dibujo ¿Sí? el... No parece cuando lo cojan, cuando No, no parece no Pero lo son Necesito saber quién es Necesito tenerlo delante y saber que es él lo quieren coger a toda Nada costa tiene sentido yo no soy zodiac y si no fuera tampoco te lo diría <risa> seguro, que no seguro que Sí, es el que dice eso siempre sí. termina siendo Post. posta posta posta no Es una película muy inteligentemente planteada ¿no? no ojo claro Bueno, está basada en un asesino de verdad ¿Sí? el asesino de zodiaco no sé en qué época creo que de los 70 Ah, todos los aquí los de, 70. de buscarle o sea ¿Qué? una serialidad a las cosas y tener un tramado y mato y qué sé yo esas cosas de mata, ¡Ah! no rompa las bolas. <risa> Después si querés contar porque pero no te mandé una fruta así. Pero les gusta dar pistas y decir, ay, le mando así. Eso es el tipo guasón. De esa competencia, decía sí, que, que Sí, obvio, Que te digo dónde lo mato y no te das cuenta. Claro. Eso, y yo. de eso se trataba. Quiero que me metas preso. El tipo mandaba mensajes Con jeroglífico, y no sé qué mierda Y entonces el dibujante invento, fue lo único que descubrió. de, los vendedores de Bueno, no sé Lo único que sé, lo único que te digo es que Después de The Grand House ¿sí? La película de Robert Rodríguez que... y, y Tarantino Que no sé cuándo mierda van a tener acá En un en, en, en programa de anticipos Después de esa, esta Por lo menos para mí, y yo sé que para mucha gente Es la película más esperada del año Yo vi 23, ¿cuál sí, es? No sé por qué ¿Por qué? ¿Quién la dirige, Billy? Eh, Robert Rodríguez No, nuestro amigo David Fincha. Tarantino Uno de los mejores directores Según Bellón Yo a decir de historia pero me zarpo No, de ahora Obvio que que el mejor Y actúa el mejor Ese te lo, te lo firmo El mejor actor en, actor en vida El mejor actor en vida Tiene que ser un puto Por ahora No, ¿por qué? No sé Hacen todo bien puto y Robert Smith. Downey Junior, eh, a ah, el más drogado de todos, y el más drogado de, y de todos, pero el más genio de todos es el mejor. No sé. Zodiac. Yo ya sé que voy a ir a ver esa, Ay, pero me por me las dudas. Yo John que es como el Robert Downey Jr. sin, sin droga más trucho. Te puedo aceptar eso. <risa> sé que es menos droga <risa> seguro. <risa> eso seguro Vamos con otro estreno. Empieza con un colectivo, un tren. <risa> Está bien, me gustó. Y yo lo traje entero para que vean el ritmo Juan, que tiene un trailer argentino. Eso usa. A ver. Eso no da... Pa uh. ¿Qué pasa? Manuel. Andátela. Posta. Este es el tiempo que tiene. Puta. Salazar. Que te parió. ¿Qué lo traje por acá? Esto no es que al... te atrapa. Sí, sí, se lleva al cine posta. Sí, sí, unas ganas de verla. Quiero saber... ¿Qué, Salazar, ¿Qué pasa? Trae golpe, por lo menos. ¿Qué pasa? ¿Te quedas estás? unos días más? <risa> Una película que que distinta. Irse. Eran dos viejos lo... que se amaban y Para se iban a dar un beso. Lucio, ¿solo te llamás? ¿No tenés segundo nombre? <risa> ¿Usted y cómo, <risa> ¿Cómo se llama? Esos diálogos, pelotudo. ¿Su nombre? Yo no, no soporto a mí, más. A mí me este ya me tiene película. cansado ver una española metida en una película argentina. No puedo ver una película argentina que te dice. Hola que soy Matilde, que vivo le pillo de abajo. <risa> sí, y vos no ves españolas eh, en la calle. No. ¿Cuántas veces te cruzaste con una española? Pues, Solamente pues, las películas. Porque eres un tío muy copado y me gustaría conocerte mejor. Claro. Y, y, y me voy porque tengo que hacer cosas de otro país. En cambio.. Las películas españolas con algún argentino es más creíble, porque está lleno sí. de argentinos allá. Veo uno lavando vidrios. Y claro, soy argentino. Dame una moneda. <risa> Perdón, dame una moneda. Se llama el otro. El, uh, el y otro. Yo no recomiendo el... que ni la vayan a ver. Pero vamos con otro. ¿Qué para con quién es el otro? No, no tengo ni idea. Oh. No quise ni saber. Yo cuando vi ese tráiler y casi me muero, casi se me derriten los ojos de aburrimiento. Qué malo. Eso. No quise saber más nada Hay otro estreno ¿verdad? Hay buen cine gente. Sí, pero este no Hace ¡Francia! El destino hizo que en mi camino pero ahora en, en español La persona que les voy Hucha. a presentar ¿Quién? La uh -huh. verdad Tal y como yo la vi ¿Quién? Esa es la voz La gran rosa, la rosa. La rosa. Y Empieza con él ¡Mete! ¡Mete! ¡Mete! Ahí está, ahí viene Todo con la gente al suelo Y ahora te canta el <risa> Ahí está Ahí tiene La película de Frida Calves Espérala Parece su nada Ahí viene, ahí viene Ahí está Un programa de radio, que ya terminado con eso sacando los obvio, ¿sí? su voz es como el alma. Después de como parecía. no sabíamos qué hacer durante ese proceso de Era un bloque. No. <risa> bueno, Escucha esto. esto porque es increíble. La película sí. En Argentina se llama, se llama. A ver. La bien rosa ser valiente. Sí. El nombre es francés. De bien la bien Rose. De La bien Roseo, no sé bien En España no, no, no. Lo importante es cómo se llama en Francia. ¿Cómo? No se llama así. <risa> la, el nombre original <risa> no es así, le pusieron otro nombre en francés se yo creo que en, de... la, en, la, en la escala de pelotudez que hace la gente que le pone títulos a las películas en la argentina esta rompió absolutamente con todos los récords es la imbecilidad más grande que escuché en mi vida que hayan hecho ¿Cómo se llama? la momé ¿Y no sé se si habrán la pensado que era de judío, acá se le va a la, la momé y siempre es que la, la, la gente en este país es pelotuda bueno no eso y se creen que es de judía es la historia de Edith Piaf y eh, actúa el francés este gordo pero no tiene un muy famoso la historia no, no creo que sí abajo dice algo así ¿quién es el gordo? Pero no tiene ese famoso yo no bueno no no no no y después la otra que no trajimos el tráiler porque está que lo parió realmente era lo visto una inmundicia sí se llama condimentos para el amor Sí, The Mistress of Spices, que es eh, la típica, esa comedia romántica, romántica, chotonga, pero, a ver, América. no, encima ni siquiera tiene actores conocidos, una no, basura, ¿Por? yo no sé si, claro. <risa> una mierda en definitiva, ah, vayan a ver Zodiac, claro, Zodiac, es. pero que yo, si a alguien va a verla y no le gusta, viene, se presenta acá, en Urquiza 20.50 y yo le devuelvo la plata, de sí. la entrada, ¿sí? No sabés que va a aparecer un pelotudo así para joderte la vida, pero para para llamar gratis por <risa> teléfono no y va a venir este que le dame la plata, ¿Dame la plata por no teléfono, me gustó minche? lo mismo digo si alguien alquila en DVD eh, los hijos del hombre children of men lo mismo ¿Qué le claro devuelvo que está la plata en el alquilado de el alquilado. DVD. no entiendo como en los barrios puede quedar por dos pesos y en el centro seis, siete <risa> me da por las bolas <risa> Tiene que vivir en los suburbios vine, sí. o piratear Bueno, vamos a escuchar The Blow haciendo Pile of Gold, la película ya sabemos, vamos a ver Zodíaco. You. Some of us don't, but plenty of us do. You shouldn't treat us good. If you can you do that? Then you know we're gonna uh uh -oh, share more of our goods with you. All the girls are sitting on a pile of gold. All the girls, the boys you know they want it. They want all the girls sitting on a pile of gold. All the girls, the boys you know they want it. They want, the want it. they want it. They want it. They want it. It's easy.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 Learn to see through this. They get scared, still so scared. Maybe we'll refuse to share with them. I'll join the massive exodus. But tell them I know that you're brave enough, and you could learn to stay the night and make some trade with me. All the girls are sitting on a pile of gold. All the girls the boys, you know they want it. They want all the girls are sitting on a pile of gold. All the girls the boys, you knew they want it. They want it. Want it.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 Un saludo especial para todos los que están escuchando nuestro programa hoy. Nos alegra saber que ustedes están con nosotros. Sí. I went from a low to a lot better Everybody's mad at the rocks that I'm wear I know where I'm going, I know where I'm from. I hit in the air. Yeah, where the air put from the block where everybody's air for a style with a new you fresh, nothing's on with us. Make them money, get the mission bring it home with us. And I wouldn't be here, J I wouldn't be your j Está basada en la pasión de Cristo Jesús de Nazaret oh, Yo sé más que vos Yo sé más que vos El concurso en donde vos no participas Llegó el momento en que todos esperaban Cuando el señor Luciano Redigonda nos cuenta A ver qué podemos ver en cine o en televisión Para ser más cool, más inteligentes, más interesantes ¿Cierto? Así que yo fue el momento más interesante de la noche, el momento que todos esperaban. Sí, el momento que todos esperaban. Acabas de levantar el ego, ya casi que <ríe> no quiero hablar, quiero engrandecer este espacio con mi silencio y que la, piense, la, la, la gente piense que solamente con mi presencia a través del teléfono ya basta. Que no nota más nada. Está místico hoy, eh. Tuvo un día, sí, me parece. No no un sea, día acá, jodido. El, la ca el café con le la chocolatada y la vainilla lo pone no mal. Es, que, que, no, es un día tan largo que cuando uno llega a la casa tiene la cabeza en cualquier otra parte. Se nota, de hecho, trata de hacer el esfuerzo y mover la boca cuando hables. Uh. Bueno. Yo sé que están cansados los músculos, incluso Mirá, la, la quijada, todo. Estaba haciendo zapping y justo quedó mi bella genio, así que mientras estoy hablando con vos, estoy viendo mi bella genio. Bueno, ¿Es cierto que mal, vas a hablar ¿no? del final de temporada de Smallville y de Supernatural? No, eso es porquería, no, mira. No, no, yo, yo miro cosas con gente en la par que no se entienden, sí. o cosas con superhéroes que eran más malos que bueno bien. De otra esposa, no, no. Miro eso y miro la de Charlie Hicks. Porque yo quisiera ser el día de mañana como Charlie Hicks. <risa> sí. Y Lle, no es el deseo la... de todos. Llegar a los <risa> 40 así. <risa> y si no, como Charlie Hicks, por lo menos me va a hacer como el gordito. Ese que la pasa tan bien. ¿Cómo <risa> se llama? Jake, se llama el personaje de gordito. Sí. Bueno, como el, es. El Estoy tirando al día Bueno. Oye, ¿de qué vamos a hablar? <risa> <risa> o se la pasa de boliche en boliche y agachando como loco o, o tirado comiendo, no lo mismo <risa> pero claro, exactamente depende del día, digamos, altamente esas dos cosas claro. el otro personaje muy, es insufrible lo que, sí. es que hace que hacer, la hermana de Charlie ¿no? bueno, ¿qué, ¿de qué vamos a hablar entonces? vamos a hablar de Mocumentaris ah ¿Qué? Mm, mm. ¿Qué? Mocumentaris, sí ¿Y qué es un Mocumentaris? un documentario de moco no ser el pelotón el documental de, ¿De moco M un documentario se lo dice así eh, a los documentales falsos claro pero si lo traducís queda muy boludo sabes si decís sí, documentario tu mock sería así como burlarse pero también puede un ser jodumentario sería un documental En un punto, el tema que digamos la parodia no solamente siempre es entendida como una burla cómica, sino digamos se puede adoptar el formato documental, Para ponerlo a la servicio de una ficción digamos, y nosotros creemos que estamos viendo un documental sí. serio y todo, con toda la, la con la D mayúscula de documental, cuando en realidad nos están mintiendo y engañando. Y acá vamos a hacer un breve repaso por algún... ¡Uh! Talísimo, ¿no? Profesor, no, profesor no, profesor no... Sí. <ríe> no, repaso no... Bueno, bueno dale... No, no, no, un poquito... Para que aquel que esté interesado se pueda poner a investigar por internet sí. o estar a la pesca... ¿Suelen, de la... suelen transformarse en películas de culto, ¿no? Sí, de hecho... Pero bueno, nunca bueno, con mucho ya. éxito comercial claro, o... bueno, varios de los que voy a nombrar han corrido ese destino Son películas de culto, pero no son tan, pero tan conocidos claro. De todas maneras, también hoy en día hay como cierta moda o cierta tendencia a revisar documentales sí. Yo creo que a, a partir del acceso a mucho material de archivo, digamos, a través de medios como internet Y la posibilidad de editar en casa ¡Profe! la eh, floje! Eh, digamos, es muy común que muchos se han tentado a... Agarrarle un archivito. No, la mano, con la mano, y decía, profe. Bueno, vamos a hacer un video con esto Está bien, a mí me gustó bueno, cuando dijo medios como internet. O, y estaba esperando que diga otro. Que... Siguió hablando. Sí. Bueno, dale, dale, dale, arranca Uno de los documentales más famosos de este estilo. Sí. Que a su vez tampoco deja de ser un documental, digamos, pero que se adopta el formato ficción. Es la película de Wargame, El juego de la guerra de Peter Watkins. Una película. Eh, inglesa al principio de los sesenta Que es producido como un programa de televisión Para la ABC de Londres sí. Y bueno, lo de la ABC de Londres ver, Dicen, mmm, esto parece demasiado real La gente se puede llegar a asustar Entonces deciden no transmitirla ...esta película luego termina ganando el Oscar a Mejor Documental. Que tenían el antecedente sí, de la guerra de los mundos y tenían miedo que la gente no, se lo crea. No, bueno, la película es una ficcionalización, pero con formato documental de un uh -huh. supuesto ataque nuclear en Inglaterra. Y está narrada de tal manera que uno, si lo mira distraído... Se acaba la música. ...realmente se, eh, se cree que es un documental. Pero bueno, se aguantó una imagen, todo en reconstrucción, todo bastante creíble... Y lo interesante de la película es que, por un lado, es una ficción sobre un supuesto ataque nuclear en Inglaterra, con formato documental, pero que a su uno, mientras la ve, pierde la conciencia de que eso que le narran realmente ha sucedido, por ejemplo, en Hiroshima o en Nagasaki. Claro. Entonces, en un momento en que uno está mirando el documental este, te falso documental, y dice, uy, qué garrón, que la gente le pueda llegar a pasar eso, pero es... Y recién cuando termina el documental, te a tomar conciencia y decir, bueno, pero eso ya pasó más, o allá sea, que no fue en Inglaterra. Eh, y Deja pensando una pequeña perla, una, una pequeña obra maestra. Parece que fueras un ser humano Bien. al final de ver la película. Te claro, creas, te quedo, sí, claro totalmente. Mirá vos. Eh, uno de los grandes directores de historia que provocó en el documentario falso documental, al menos en parte, fue Dawson Wells que sí. hizo en 1975 precisamente, F de falso. Eh, un documental acerca de la vida de un de un estafador que, que, que plagiaba grandes pinturas del arte y las vendían como si fuera de los grandes artistas ¿Eh? Eh, pero que fue bueno un documental siempre juega con esta cuestión de qué es verdadero qué es falso eh, hasta qué punto es un autor de lo que hace hasta qué punto no ah y este También Orson incluye algún par de historias que no son del todo ciertas el tío Orson eh, algunos directores es el... se especializan en el género Es el caso de Christopher Guest, un director eh, estadounidense, que comenzó como guionista de una peli que, que se ha vuelto de <risas> culto con el paso del tiempo, que se llama This Is Spinal Tap. Esa la no? es la más famosa, disculpame, yo me voy a meter y te voy a decir, esa para mí es la más famosa. ¿Es bueno, así o no? Y, sí, es la más conocida, digamos, de, de todas las que voy a nombrar, es la que más le puede llegar a sonar. Eh, sobre es un falso grupo de rock digamos que, que, que también tuvo éxito de taquilla en su momento de la peli uh -huh. y después Ulitza Forges se dedicó a dirigir películas por su cuenta que son todas monumentales para te voy bueno. a agregar algo vuelve sí. Spinal Tap ah creo sí tengo entendido algún de hecho ya sacaron nada. un videito que está en, en internet o pueden buscar en YouTube si ponen Spinal Tap seguramente es lo primero que le va a saltar el videito nuevo y vuelven para no me acuerdo qué serie qué festival o algo, así que van, van a, van a tocar de vuelta. La es una banda inventada. El tema fue sobrevino de que después de la película, con el sitio que tuvieron, realmente el grupo Final Time empezó a tocar a, a recitales. ¿no? Sí. Hay gente que se lo creyó. Si uno tiene que creerse, o sea, va a ver que grupo era real, pero después de conformar la película, alguno puede llegar a confundirse y pensar que la película realmente es la había nacido grupo, confuso, ¿no? sí. Pero bueno. <risa> Pero véanlo. Esta se consigue, que se llama Best in Show, que acá en Argentina fue estrenada como Very Important Perros. Se consigue en video y es un falso un concurso de. No es un buen día para los tituladores. No, no. Está bueno que se llama VIP. Ah, está bien persona, Pero importa eh, El actor fetiche de todas las películas de Christopher Guest Es Eugene Levy uh. Uh, A él lo hemos visto, digamos eh, Para ubicar rápidamente En las películas de American Pie claro, el, es el... el padre es. de Jason Biggs, Que es lo mejor que tiene en las películas de American Pie eh, sí. Eugene Levy Y bueno, él siempre protagoniza la, las películas de Christopher Guest Su última Eugene Levy, que es Uno de los mejores comediantes, bebé, actores así de, de comedia, sí, me parece. Sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí. Es Totalmente. fantástico. Cada película que está siempre hace el, el, siempre resalta el papel de él, siempre Totalmente. es el mejor de Muy cada negrito. película que está no, no tiene esta cosa histérica y cansadora que tiene muchos comediantes yankees que, que están también gritando. Sí. A mí me sí. encantaba, ¿sabes qué? En la serie sí. de Greg Devani. Ah, sí, el papel para que para hacía aquí. era alucinante, muy director. Es increíble también, sí esa serie es fantástica, hay que rastrearla y su última película que también fue un poco renombrada por lo menos digamos de nombre capaz que la tenga es se llama For Your Consideration sí es y un falso documental sobre un grupo de actores que trabajan en una película de muy bajo presupuesto y a partir del rumor de que alguno de ellos podría ser candidateado al Oscar, sus días empiezan a cambiar y, y la película muestra todo este proceso, digamos, que van sufriendo los autores. El, el falso documental, ¿cómo sí. se juzga? ¿Como documental o como documental falso? El falso la la de... documental, por lo general, no son ficciones eh, que adoptan el formato documental, pero a su vez hay documentales, como el que ya decía, Juego de la Guerra, que son falsos, pero a su vez aluden a hechos verdaderos, ah. entonces pueden ser una cosa como otra. Eh, eso es lo raro eh, otro gran director que ha dirigido un documentario, fue su documentario es Peter Jackson eh, atención porque este documentario se consigue por internet dirigió en mediados de los 90 una película que se llamó Forgotten Silver Es un falso documental sobre un supuesto director de cine llamado Colin Mackenzie, que fue un supuesto pionero de la cinematografía y que en 1908 había hecho una película hablada y en 1911 una película color y así sucesivamente <risa> El pionero en todo, era. Claro, y esta película la protagonista va, tiene testimonio del mismo Peter Jackson de Sam Nail, y de Harvard Weston que es el, el magnate Claro. de Forrest Gump es un falso documental? ¿Eh? Forrest Gump es un falso documental? No, te diría que no, Billy. Oh. Eh, otro documental, ya para ir cerrando sí. son, eh, Operación Luna Que era un... Que atrás del montaje hacía creer digamos Que era un documental sobre Que... Sobre el supuesto hecho de que Stanley Kubrick Había sido eh, contratado por la NASA Para que filmara el alunizaje sí. Y hacerlo creer como verdadero Lo loco del documental es que tiene testimonio De un montón de gente, digamos eh, Realmente conocida y que estuvo relacionado Con el tema, como... como Bruce Aldrin, uno de los... sé llamaba Bruce, no sé si yo, no, Aldrin, uno de los tres astronautas que prestó testimonio en el documental, de la vida de Kubrick, eh, y varias personalidades que estuvieron relacionadas con el organizaje, pero bueno, el documental recién al final de la historia descubre cómo a través del montaje se, se fraguó toda esta historia. Y bueno, otros documentales ya para ir terminando son de, de Rattles, que ese se nota que es realmente una parodia, que es un falso documental sobre unos supuestos Beatles, pero que se llamaban The Rattles, sí. y que fue concebido por Eric Edel, uno de los Monty Python. Eh, otro se llama Tribulación 99, ese también es bastante conocido, y está hecho con todos mmm, pedazos de películas de archivo de clase B de la década del 50, sobre una supuesta conspiración alienígena en la que está involucrado desde Fidel Castro hasta la Compañía Frutera de Estados Unidos. Eh, y bueno, bueno todos todo estos son documentales Loon, falsos También ha llegado, se formó un poco la serie De hecho, The Office, por ejemplo Es claro. nombrada como una especie de documentario sí. eh, Una especie de reality Hay parte en que los protagonistas pues, van al confesionario Dicen no me banco a tal Miran a cámara como si realmente estuvieran conscientes de, de la puesta en escena Y Arrested Development también claro. es un poco señalada Por adoptar parte de esta estética documental Bueno, entonces, si usted sí. quiere ver una, Spinal Type. Yo, no, lo que menciona, eh, también digamos, muchas de estas películas se consiguen, sino, no, Ese es falso, Operación Luna, El Juego de la Guerra, las de Christopher incluidos incluido Spinal Tap, Forgotten City, Tribulación 99, todas, si uno investiga o pone el nombre en el libro <risa> les salda. Eh, algunas con subtítulos, otras sin ellos, pero bueno, vale la pena buscarlas. Buenísimo, listo. Igual, ¿y Re, pero para yo quiero que sí. me digas una o dos. Ah, y otro comentario pa también bastante conocido. Que eh, me llama en el parque, en una producción pasarina. <risa> sí, pero bueno. Che, pará, en, so en sí. serio. Entonces, una, sí. si tengo que ver dos. Final sí. Tap, ¿y cuál? ¿Y la de Peter Jackson? ¿O voy a, a la de a la, mí la luna? de, de War Game me, me encantó. El juego oh, de bien. guerra me parece fantástico. Bueno. Listo. Te recomiendo esa pila, Peter Jackson me da mucha curiosidad. Sí. Ah, ¿no la viste? Es una de las pocas que no oí. Es y una de las pocas que no vi. Todo eso, ese es falso de <ríe> la vi, tribulación, raro, <ríe> bueno. y casi todo menos eso. Bueno. Así que la vería por curioso. A piratearla se ha dicho. Pero bueno, sí, exactamente. Vamos y todos a la casa. Listo. Adiós. Adiós, nos vemos. Chao, chao. Vamos con Cromio haciendo Fancy Footwork. Feels like looking at a magazine You hurt on the floor, feels like dancing is the way to go I know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 Marte los dientes de abajo hacia arriba tres veces al día si no se se llenan de sarro y se te caen en dos años y quedas tan feo tu cara tan fea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 escuchar nada. Volvemos. No, volvemos porque ya nos vamos. Ya es tarde. Nos Está tenemos leyendo. que ir. Todavía nos queda el último tema. Queremos terminar más o menos horario. Porque tenemos que entregar radio. la radio. A las nuevas autoridades. Sí, a las nuevas autoridades. No sé cuándo van a estar las nuevas autoridades. La bueno, Mira, no la radio tiene todo el estudio, tiene un salón grande. Sí. Como la duda, nosotros estaba... nos llevamos bien con el que sea, ¿sí? No. Con las autoridades de turno somos sí, los rebeldes, nosotros estamos dispuestos Bueno, pero vos, somos vos, los pergoligue de la radio Ay, perdón. Ay, así de cuenta, pará pero el Pergolini de la buena bueno, época discolera de la buena época cuando traía a Grey John cuando traía a Grey John? Sí, trajo a Grey John bueno, a... cuando se drogaba con Paco <risa> cuando solamente le alcanzaba hacer, la plata a... para el Paco a <risa> por mí la trajo a Grey John. No, por favor, ese tipo que se muera rápido. Qué buena que es Conan. ¿Qué cosa? Conan. ¿Qué que ver Conan? ¿La película? Claro, porque trabajas a Está bien. Bombata era el negro malo. No ¿Y sé. Y, y la, la Pero... rubia. Sí. Y una cara de actriz porno. <risa> y probablemente no haya sido. Y bueno, Jorge Senegal seguro claro. que se las garchó todas ahí. Troca. En, esa e en esa época. Troca, troca de verdad. Le todo. E ese era eh. el no. buen Jorge Senegal. El buen Jorge Senegal de alguna época. Como vida regalo? lo estoy haciendo. <ríe> <grave>. <risa> <risa> Soy un grosso. <risa> bueno, este sábado es fiesta Jolki. Sí, Jolki Party. Una Jolki Party del rock nacional. No, del rock nacional no, del rock. ¿Sí? Rock. La fiesta rockera. Bro. Bien rockera. 60, va a estar... 70, 80, 0 cero, cero, Va a cero, ser Nachito cero. y Steinboy poniendo música rockera y va a estar la banda hacia dos veranos. Arranca <risa> todo a las 12 de la noche, va a haber proyecciones, tenemos videos, tenemos animaciones, un montón de cosas nuevas que nunca, que nunca proyectamos. Cosas a estar bueno, uh, Sí, hay cosas nuevas, hay de todo. Bueno. está bueno bueno sí, va a estar bueno Bambi pasa Bambi El... sí, podría. Bambi este, Dumbo este sábado entonces Dumbo. en zona 79 en Sarmiento al 1039 a partir de las 12 de la noche fiesta Sholky no se la pierdan porque estar bueno después se la pierden se tienen que ir al blog ven las la foto y dice la puta madre de la fiesta mirá, que me perdí mira cuando cuando sea se acuerdan las fiestas de zona 79 que sea como oh, oh, vamos a revivir la perdón? época de zona 79 oh, y madre, de los grandes merqueros yeah. oh, Ahí corría la buena, todo, todo el mundo eh, haciendo el amor por las paredes. Por las paredes, ¿no? Allá arriba. Lo, te colás a, lo, a los reservados al VIP. tirale un pesito a Billy y te deja pasar el VIP. Claro. Billy sí, está de patobila del VIP. Queremos, eh, ¿Crees que impongamos el VIP? No está, pero vamos y llevamos una soguita y armamos un VIP nosotros. Por un peso un, peso por un pesito mantra el VIP sí, sí, sí, sí, sí, va a no. no tener, tiene VIP, este sábado tiene VIP Lo mejor Son de todo, viste que para VIP tiene una cintita especial, así no te escupimos la mano sí, claro. tienen que tener el gallito ahí <risa> <risa> Si no, no vuelve a entrar Nos vamos Ahí está, lo más honesto que podemos Esto hacer Esto fue todo por hoy, nos encontramos mañana Vamos a escuchar a Calvin Harris en el disco de la semana, se llama I Invented Disco. Él dice que inventó la música de disco, yo no le creo, el disco es de este año, así que es imposible. Calvin Harris haciendo Electroman, hasta mañana, esto fue Shorty. Electro -man, electronic woman I've been outside wearing my device I came back in wearing the same device As you, electro man, electronic man Electron man, electronic woman I've been outside, wearing my device I came back in, wearing the same device as you Electron man, electronic man